Línea Directa presenta, De lo dicho al hecho, con Cristina Muñoz. Cristina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Pues hoy saludo a Iván Torres, Leo Medina Soto, Esperanza Cázares, Vladimir Acosta Lara y María Elena Sandoval. Muchas gracias por comunicarse esta semana conmigo. Y tenemos algunas preguntas, pero antes explico una sugerencia. Muy bien. Me dicen que explique el verbo desvariar, porque me dice un radio escucha que él ha escuchado decir está desvariando, Entonces, el gerundio de desvariar, sinónimo de delirar, es desvariando, ¿sí? Con e, no con i. O sea, que yo desvarío, tú desvarías, él desvaría, nosotros desvariamos, ellos desvarían, ¿no? Entonces, es desvariando y desvaría, las dos conjugaciones con las que se comete incorrección al parecer, ¿no? Muy bien. Así que ahí queda claro. Perfecto. Un radio, escucha también, Cristina, te deja esta duda. Pregunta, ¿por qué nos equivocamos con los verbos a los que agregamos nos? Por ejemplo, ¿divirtámonos o divertámonos? Ay, pues sí. Sí se dificulta. Porque además de la conjugación, pues debemos agregar esa partícula nos. Y pues somos malos para pronunciar palabras largas por eso todo lo acortamos aquí los mexicanos, ¿verdad? Tenemos fama de que bici, refri, metro, o sea, entre menos dificultades haya, mejor, ¿no? Y más cuando el verbo es irregular, eh, pues agregar todavía el divirtámonos, murámonos, peinémonos, ¿no? Por eso también se dan fallas al agregar una N cuando no va en verbos como comuníquense, báñense ¿verdad? Pero como siempre les digo, pues aquí hay que tener un librito de conjugaciones y en este caso, pues es divirtámonos. Divirtámonos, pues bueno hay que divertirnos. ¿Sí? Raquel <ríe> también te pregunta Cristina eh, dice, bueno, dice, es una nueva radioescucha de esta sección y le extrañó que dijeras golpeé, por golpeé entonces pregunta es chismeé o chismeé pues eh, y ocurre igual con todos los verbos terminados en ear yo chismeé, tú chismeaste él chismeó, nosotros chismeamos ellos chismean, toda la e Entonces todas pues la conservan, ¿verdad? Golpee, trapee, chaté voltee, ni golpeé, ni trapié, ni chatié, ni volteé, ¿no? Convertimos la E en I, pero pues es una incorrección. Eh, eh, se nos dificulta y la escuchamos todos los días, pero poco a poquito la vamos a ir quitando. Y también pregunta, ¿es álbums o álbumes? Pues es álbumes. No álbumes, tampoco. No, no, ni álbumes, ni álbums es álbumes. A no. álbum vamos a agregar la ES. Vamos a ver los álbums dicen. Ajá, entonces <risa> álbumes, aunque nos cueste un poquito más de trabajo. Ah, bueno, y esta también eh, dice pipitoria o pepitoria. Es pepitoria. pepitoria, viene de pepita, ¿verdad? Pero es muy común que digan, pues pronunciamos más fácil las dos sílabas con la I, pero es pepitoria por, aunque, eh, Oye, sí. ¿por qué se llamaran pepitoria si es de cacahuate? Sí, ¿verdad? Sí, pero sí. pues de todo lo que tiene que ver con las pepitas. Muy bien Un Radio Escucha te pregunta Cristina el jueves dice eh, que si es correcto que le nombren transportes de los transportes de wasabes dice, ya, ya echamos el gol por transporte de wasabes pues sí, <ríe> Me imagino porque por la pluralización de wasabi, ¿verdad? Sí. Eh, pues se llama transportes de lo que pasa es que cuando eliminamos el antecedente tendemos a pluralizar así, te espero en los wasabi, ¿verdad? Han de decir Ajá. mucha gente, pero sigue siendo en los wasabi, aunque eliminemos el término transporte eh, no sé si sea el sentido de la pregunta, pero no sirve para ilustrar cuando tenemos un sustantivo en plural, generalmente el adjetivo que le sigue va en plural, ojos azules pantalones blancos Entonces, cuando tenemos una, un sustantivo adjetivado, se le llama, el segundo sustantivo permanece en singular. Por eso, eh, alguna vez les explicaba yo eso de testigos claves, sofás, cama, coches, bomba, vestidos, perla. Eh, como es sustantivo la segunda palabra, pero aquí funciona como adjetivo, entonces no, no vamos a pluralizar. Igual ocurre en estos casos, cuando quitamos el antecedente, debe permanecer el singular, entonces pues vamos a decir, nos vemos en los Wasabi, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> o sea, para no pluralizar. Y pues cuando está completo el nombre no hay problema, transporte de Igual ocurre con los Oscars, con los Grammy, o uh -huh. sea, ten, cuando quitamos el antecedente, los premios Oscars, Decimos los Óscares, pues, entonces eh, tendríamos a pluralizar cuando quitamos esa palabra, pero sí. pues hay polémica en esos casos. Sí, o los, vamos a, lo, a los nortes de Sinaloa, dicen. Ah, o, a los, pues o a los elites. Eh, ajá, <risa> entonces a los elite, <risa> a los norte de Sinaloa, bueno, para para mencionar todos para que vean que no es Google, ¿verdad? <risa> pero sí, vamos a decir los Óscar, los Grammy, los Wasabi, en todo caso. Y, o hay quienes dicen la Soriana o la Walmart. Sí pues fíjate, con las marcas suceden muchas cosas, ponemos el artículo, unos lo hacen femenino, vamos a la Soriana, vamos a la Walmart, otros lo hacen masculino, vamos al Soriana, vamos al Walmart, pero aquí, como en los nombres propios, ningún artículo, vamos a Soriana, vamos a Walmart y así ya, se quitan de dificultades. hoy tengo un amigo que dice, vamos allá con la Soriana. Uy, uh, pues todavía peor. No sé si en broma, ¿no? Pero así dice. Ah, oh, okay. A propósito de los EI, preguntan, ¿discriminan o discriminan? Esa sí es con discriminan. discriminan, de discriminación. Muy bien, muy bien, así. Cristina, pues tienes algunas observaciones también me dicen. Pues sí, los radioescuchos están muy pendientes de nosotros, y qué bueno, y de todo el noticiero. Entonces me dicen que alguien mencionó la primera noche, así que ya sabemos que es la primera noche. La primera. La primera noche, porque femenino con un femenino. Y luego me dice que dijeron cascajos, que siguen diciendo los policías. Ah, por lo de las, las balas. Entonces los son los casquillos. acuérdese que cascajos son los de los arroyos, los de los ríos. Los que dejan las balas son casquillos. Muy bien, muy bien, Cristina. Aquí te vamos a dejar algunas otras llamadas que nos están llegando en este momento. Ah, muchas gracias. Ándele, pues. ¿Tu correo electrónico, Cristina? Es cristinam100 arroba hotmail punto com. Muy bien, cristinam100 arroba Hasta el jueves, Cristina. Muchas gracias. Hasta el jueves. Cristina Muñoz ende lo Dicho al Hecho.